Tiempo de encontrarnos con Plinio desde Brasil, desde el estado de San Pablo, a mitad de semana. ¿Qué tal, Plinio? Hola, Hernán, buenos días a ti. A Ángeles, gran gusto hablar con Radio Centenario. Igual para nosotros. Bien, ya eh, yo estaba tranquilo que nos estamos este, comunicando, pero contigo tenemos el, la tradición de vernos. Así que nos vamos a sumar desde acá, desde el estudio. Con la cámara, porque mejor, es tanto el, por la el trajín claro, con, con el que, el que estamos con, en estos días preelectorales que no nos habíamos sumado nosotros a la, a la conexión. Bueno, Plinio, nos eh, propones empezar esta semana por eh, una noticia que tiene que ver con las drogas y una decisión judicial importante, ¿no? Sí, bueno, no, esto es un tema que ya lo discutimos aquí hace un tiempo. que es un juzgamiento del Supremo Tribunal Federal sobre una ley del 2006 que descriminaliza el porte de drogas. ¿no? Mm. Esto se arrastra, el, la, la, la decisión del Supremo se arrastra desde el 2015, para que vea cómo eso, este es un tema claro. difícil aquí en Brasil. Pero al fin y al cabo... Eh, el Supremo decidió descriminalizar el porte de drogas. Todavía no llegó a la decisión sobre lo que él considera eh, digamos eh, el porte que no es de traficante. ¿no? Mm. Todavía esto se va a decidir en los días que vienen. Pero de cualquier manera es una medida muy importante. Para que tengan una idea si el, la decisión es Que 25 gramos de marihuana no, conf no configura tráfico, 42 mil personas serían sueltas de la prisión. Y si la decisión es que 100 gramos de, de marihuana ya no es considerado tráfico, 68 mil personas saldrían de la prisión, de acuerdo con el Atlas de la Violencia en Brasil. Bueno, esto es una decisión que favorece básicamente los negros y los pobres. Hmm. Hay, hay estudios, Hernán, que muestran eh, que estudian los boletines de, de ocurrencia, así llamamos en portugués, boletín de ocurrencia de, la, de las delegacías. Y en la misma situación de deporte de droga, de nivel de instrucción, el negro es mucho más veces clasificado como traficante que el que el blanco. Entonces esta es una medida importante para terminar con una especie de genocidio de la juventud brasileña. Pero es una noticia, digamos, es una decisión que generó mucha controversia. ¿no? El presidente de la Cámara ya decidió convocar una comisión para formular una otra ley Y esta, esta comisión es llena de bolsonaristas y de pastores evangélicos. Y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, hizo una ley que prohíbe cualquier cantidad de porte de drogas. Entonces hay aquí un conflicto social y hay aquí un conflicto institucional. no El Congreso no acepta esta decisión de, del Supremo porque dice que el Supremo está legislando. cuando en realidad no, está interpretando la ley del 2006 que tenía así la intención de discriminalizar el porte de drogas ¿no? entonces cuando, este es una, un asunto que todavía va a rendir mucha conversa aquí en Brasil Plinio, cuando decís porte de drogas estamos hablando que de, de una se entiende una cantidad mínima que considerada como para consumo personal digamos eh, Esto, cuando la, el porte de droga aquí en Brasil quiere decir la, la, la cantidad de, de droga que yo cargo conmigo. Sí. ¿no? Entonces, se considera que si no es muy grande es para uso personal, para uso personal es considerado, pasa a ser considerado un, un ilícito, pero no un crimen, mm. y esto, digamos, hace una diferencia grande, claro. incluso en el tipo de relación de la de, la, de los policiales con la población sobre todo con la juventud pobre de las grandes periferias. Bien. Eh, vas, pasemos al segundo tema que nos propones, que ya algo hablábamos la semana pasada, pero se va como extendiendo esto, la situación de grandes incendios en, en, en algunas zonas importantes de, de Brasil. Sí, aquí, bueno, esta es la barbarie ambiental, no está en esta clasificación. Entonces, mientras en el Rio Grande do Sul vuelve a haber inundaciones, grandes áreas de Brasil están con fuego muy fuerte. ¿no? El Pantanal, que es esta región de, de Mato Grosso, el Cerrado, que es Goiás, una parte del Mato Grosso del Norte, y, y la Amazonía. Para que tengan una idea, la cantidad de, de incendios, ¿no? de foco, de incendios en el Pantanal en el 2024 es 22 veces mayor que en el 2023 y es el mayor número de, de superficie incendiada desde que se tiene registro. Lo mismo pasa en el Cerrado, donde la cantidad de, de incendio es 20, 32% mayor que el año pasado y en la Amazonía, 76%. Mayor. 76 ¿Por la masonía 76% más que el año pasado. 76% más que el año pasado, ¿no? El año pasado fue un año de ofensiva un poco del gobierno de fiscalización y de, de desarticulación de de la de los ascendados que son los que ponen fuego. ¿no? Esto en el caso del Pantanal esto tiene a ver con básicamente con problema humano, ¿no? Son las, la, la gente que quiere hacer agronegocio, que pone fuego como forma de limpiar el terreno, pero tiene ver también con cambios estructurales, ¿no? El área alagada del Pantanal, que es llama Pantanal, no, no, entonces uh -huh. tiene mucha agua, cayó, disminuyó en los últimos 38 años 80,7%. Entonces, la superficie de agua del Pantanal que representaba 10% de la superficie de agua del territorio brasileño hace un tiempo, a 38 años, hoy representa apenas 2%. Entonces son dos procesos, ¿no? El proceso de calentamiento global, el proceso de sequía y la actividad humana buscando limpiar terreno para hacer, para plantar soya. Sí, qué datos tremendos, Plinio, eh, que no No se logra dimensionar por parte de la sociedad como para, para presionar, para movilizarse por eso. Uno ta, piensa que eh, va tomando más conciencia gente sobre estos temas en nuestro país. Eh, está pasando, pero en el caso de Brasil, con el rol que juega, con sus características este, eh, geográficas, eh, biológicas de, de, de la vida, que la riqueza, biológica que tiene Brasil no no se toma conciencia como para tomar más gravemente esto no sí en realidad no eh, lo que está por detrás en última instancia es el modelo económico brasileño uh -huh. no toda la política económica conduce Brasil a una división todavía más especializada en la en la una posición todavía más especializada en la división internacional de trabajo. Mm. Entonces, el capital corre para la Amazonía, para el Cerrado, para el Pantanal. Y, y, y esto, digamos, si no cambia estructuralmente la sociedad, es muy difícil de tener. ¿no? Mm. El gobierno Lula hace un esfuerzo muy tímido de contener el ritmo de la destrucción. pero no de cambiar el rumbo mm. de, de la política. Entonces, esto, combinado con el calentamiento global, provoca una verdadera catástrofe ambiental. ¿no? Y los efectos se notan, por ejemplo, en las ciudades. Mm. Hay ciudades de Mato Grosso donde no se puede respirar, porque todo este humo no después viaja por el país y... provocando enfermedades respiratorias y todo tipo de problemas. Y esto genera también eh, traslado de comunidades, de gente que, que tiene que trasladarse a otro lugar, que pasa a vivir en cinturones de ciudades, ¿qué pasa en ese sentido? Mira, hay, hay un esfuerzo de retirar los, los, las personas que están en el campo, pero estos son áreas eh, muy poco densas, mm. ¿no? después del humo camina para la ciudad pero esto en realidad es un territorio de agronegocio es un de, de latifundio no mm -hmm. entonces sí a veces hay gente hay que retirarlos con toda digamos eh, celeridad pero no todavía no hay grandes deslocamientos de gente lo que hay mm -hmm. es una un prejuicio muy grande para la fauna claro porque se mata todo lo que está ahí muere no porque Entonces hay muchos animales muertos. Es una devastación realmente muy triste y, y que muestra la completa irracionalidad ¿no? del capitalismo. Bien, Plinio, y por último, otro de los temas que hemos venido siguiendo contigo, ¿hay novedades con respecto a la huelga que venían llevando adelante los docentes y trabajadores de las universidades federales? Bueno, esto es una noticia para poner un punto casi que final a esta conversa de, la, de las huelgas mm. de, de las universidades federales. Después de 69 días, el sindicato de los profesores que se llama Andes, no de los docentes de las universidades eh, federales, finalmente firmó el acuerdo con el gobierno. Lo firmó básicamente en los términos del gobierno. lograron una u otra pequeña victoria en, la, en las condiciones de carrera, pero cosas marginales. En mm. realidad el gobierno estranguló la huelga y con esto se encierra. Pero, digamos, yo dice que casi que se encierra porque los técnicos mantienen la huelga. Mm. Los técnicos empezaron la huelga antes de los profesores, por lo tanto están más que 69 días en huelga y, y decidieron que no van a volver. Entonces sigue un impasse, pero la verdad es que sin los profesores la fuerza de los técnicos ya queda muy comprometida y lo más probable es que en poco tiempo también termine la huelga de los técnicos. Mm. Y esto muestra la, como ya discutimos aquí, la absoluta intolerancia del gobierno Lula e intransigencia con los profesores universitarios que están sin aumentos desde el gobierno Bolsonaro. Mm. Y por qué decías que el que el gobierno asfixió la huelga, digamos, la la atacó para llevarla a su finalización ¿Qué hizo. Porque el gobierno en realidad fue absolutamente intransigente en las negociaciones, uh -huh. alegando que no tenían plata. Pero hay estudios que muestran que lo que los profesores pedían en realidad era muy muy poco, era casi que simbólico, uh -huh. ¿no? Del punto de vista fiscal representaba en tres años 0.02% del PIB, que es muy poco. Entonces el problema no era plata, el problema era político y simbólico, ¿no? Si tienes un régimen fiscal durísimo aquí arriba en la gestión de la macroeconomía, tienes que tener una gestión muy dura de los movimientos sociales y ahí era necesario, digamos, punir el entre colmillas, mal ejemplo de los profesores universitarios para que otros sectores del funcionalismo no les quedara gustando la idea de reivindicar. Entonces es una huelga que el gobierno la trató desde el principio como una huelga estratégica para el gobierno, para, eh, digamos, bloquear cualquier tipo de movilización social. Y la verdad es que el gobierno fue bien sucedido en esto. Bien, Plinio, por ahí los temas que nos planteabas hoy. Te creo que Blanca, nuestra compañera productora te comentaba cuando hacía la conexión, estamos en una semana especial nosotros en la previa de el próximo domingo que son las elecciones primarias, ¿no? Donde cada partido eh, elige, define su candidato presidencial, un solo candidato por partido. Eh, en una elección eh, récord de cantidad de partidos en un país tan pequeño, alrededor de 20, no me acuerdo la cifra exacta ahora que quedó, en este país que es un, un barrio de San Pablo, eh, que se presentan a estas elecciones con un montón de listas eh, que cuando la gente va a entrar al, al cuarto de votación se va a encontrar aquí en Montevideo con unas 500 listas, imagínate. Eh, porque son una una hoja es para un organismo nacional y otra para un organismo departamental. Aquí todavía se sigue con el sistema de, de hojas, de papeletas, no, no se ha tomado el procedimiento electrónico que ya se usa en otros países. Y bueno, esto implica un gran esfuerzo. El, el organismo electoral no está obligado esta vez a proporcionar las listas. En todos los locales de votación lo tiene que hacer cada partido. Así en esta elección, no, en esta elección primaria, en las elecciones nacionales de octubre sí el, el, la corte electoral eh, proporciona todas las listas. Pero esto implica un gran esfuerzo. Te imaginas de distribución, eh, sobre todo para los partidos pequeños con menos recursos que no que no contratan gente como hacen los partidos eh, tradicionales. Así que en eso estamos, en un trabajo militante muy fuerte, con, con puestos de distribución, con recorridas, este, que nos va a llevar hasta el próximo domingo por acá. Muy, muy buena suerte en este esfuerzo. La verdad es que siempre las elecciones son, son batallas muy desequilibradas, ¿no? Porque ellas hecha para favorecer la pauta y los candidatos. del gran capital, de la burguesía. Entonces, para nosotros siempre un gran esfuerzo de hacer el contrapunto y tratar de meter, digamos, eh, una pauta alternativa para fomentar el debate. O sea que mucha suerte para ti y para todos los compañeros de Radio Centenario. Bueno, nosotros seguiremos, estaremos siguiendo y un poco al servicio de, de ese trabajo de asegurar... esa logística, digamos, para Unidad Popular Frente de Trabajadores, que es esta nueva alianza de izquierda, que ya tiene su fórmula decidida. En este caso no hay una contienda interna, ¿no? Solo es un trámite eh, para cumplir con lo legal de, de que se elija con la votación, se ratifique los candidatos, pero es muy importante marcar la presencia, ¿no?, en esa elección. Eh, rumbo a octubre donde el objetivo es volver a tener representación en el Parlamento así que en eso vamos a estar, un abrazo Plinio como siempre, estamos en contacto el saludo a los compañeros de contrapoder.net como siempre muchas gracias y, mu y buena suerte ahí en la batalla electoral hermano abrazo, abrazo. Chao. abrazo.